tiene como objetivo encuestar a usuarios eh, terapéuticos medicinales del cannabis y queremos saber este con qué objeto, ¿no?, esta, esta práctica. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andás? Bueno, contanos. Sí. Bien, mira, eh, la práctica comunitaria eh, consiste en tres actividades eh, que una, bueno, la estamos desarrollando en este momento, que es la de la del de, taller de capacitación de, de estudiantes para la realización de encuestas a, a usuarios y terapéuticos. La segunda actividad va a ser una charla a la comunidad, este, que va a ser el próximo miércoles 18 de octubre, aquí en la Facultad de Exactas y Naturales, a las 18 horas, este, donde se va a informar cómo va a ser la modalidad de eh, la encuesta que pretendemos hacer y eh, nosotros la, la idea es realizar una encuesta en la cual podamos recabar información sobre eh, eh, usos eh, terapéuticos y eh, recabar eh, información que, que hay en poca cantidad bien sistematizada ¿no? eh, porque se conoce se conoce que hay muchísimos usuarios terapéuticos que hay que eh, diferentes tipos de tratamiento que, que están siendo utilizados para diferentes eh, patologías pero no hay una información bien eh, mm. eh, co colectda sobre sobre esta sobre esta cuestión claro sistematizada eh, claro exactamente entonces eh, la idea es poder tener eh, eh, datos sobre la población eh, usuaria de, de cannabis y además Eh, la otra faceta de, del estudio es saber qué es lo que está consumiendo eh, uh -huh. eh, el usuario terapéutico con eh, respecto al aceite de cannabis que, que estuviera consumiendo. Nosotros estamos, eh, en, en, nosotros, yo también soy investigador del de INCITAD, eh, que es una dependencia de, de, de Ulpan conicet en la cual estamos desarrollando también Eh, toda la metodología de medición de um, citocannabinoides. ¿eh? Uh -huh. Y la idea es es medir ¿eh? en el aceite que nos proporcione, ¿eh? medir la cantidad de citocannabinoides. ¿tá? En este caso va a ser THC, eh, CBD y cbn que son los principios activos eh, del, que, que más usuales De, de, de estos, de los aceites de canada. Uh -huh. ¿Ah? Carlos, eh, sí, ¿cómo, ¿cómo llegan a los usuarios ustedes y a las usuarias? Bueno, eh, en sí, eh, nosotros eh, no, o sea, después de algunas experiencias que tuvimos, no uh, decidimos que no vamos a ir a, a buscar al usuario, por el usuario... en el usuario eh, tiene ciertas reticencias para para dejar ingresar, para hablar incluso de, de la temática, eh, si bien está muy dispuesto a, a brindar información y está, nosotros reconocemos que la gente cuando habla de, de cannabis medicinal, uh -huh. es una se, se, donde se lo permite se abre uh -huh. mucho, pero eh, es reticente abrir las puertas Este, para ir a hacer una encuesta y de hecho nosotros hemos hecho algún tipo de, de prueba piloto de la cual no fue muy exitosa por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer ahora es invitar a la facultad ¿eh? con todas sus eh, con todas sus garantías institucionales eh, invitar a la facultad a que vengan y hagan la encuesta aquí uh -huh. en este en este espacio y eh, Obviamente nosotros lo que vamos a hacer es difundir o tratar de difundir lo más posible en, en la comunidad esta modalidad ¿eh? Eh, para que la gente se acerque a la facultad y pueda eh, pueden venir, eh, darnos esa información, este eh, también eh, ofrecer su, su aceite para, para ser analizado y nosotros eh, en, en devolución le vamos a le vamos a decir lo que contiene ese ese aceite, ¿eh? uh -huh. que, tiene, que, que nos ofrezca. ¿eh? Este y bueno, y la idea es hacer un estudio observacional y mostrar lo que estamos lo que estamos haciendo. Esta encuesta es totalmente anonimizada, ¿eh? los datos que proporcionen van a estar anonimizados, no no se pretende Eh, ninguna identificación porque sabemos justamente que ese es el gran eh, dilema de la gente que usa uh -huh. eh, cannabis en, justamente para, para abrirse y, a, y, a, y proporcionar información, por lo tanto eh, la idea de la encuesta es hacer una encuesta anonimizada ¿eh? donde se, se recaben datos sobre la, la terapéutica ¿eh? de, de cannabis y poder ofrecerle eh, los resultados de un análisis de sus principios activos, de lo que está tomando. Bueno, entonces esto, esperamos... Eh, sí, eh, esto, por supuesto, este ¿es la primera vez que trabajan ustedes con cannabis así de manera institucional, con información de es, cannabis? Mira, eh, la, los eh, este trabajo está en el marco de un proyecto de extensión universitaria y de un proyecto de investigación de poder de, de la ulpa uh -huh. además hay otros hay otros proyectos a cine ¿eh? eh, de, de hecho él eh, toda la, eh, la parte analítica eh, eh, corresponde a un proyecto de minci ¿eh? que se hace junto con la con la municipalidad de Santa Rosa uh -huh. este y en la parte de cannabis medicinal la universidad son los primeros proyectos que salen sobre cannabis medicinal en humanos ¿sá? anteriormente y ya hace mucho que viene trabajando la facultad de veterinaria de pico eh, con canales mm. medicinal pero de, para es? para eh, objetivo veterinario eh, mm. se puede decir o sea estos proyectos que te estoy diciendo arrancaron de, desde principios del año pasado y si sí, eh, se puede decir que, que son los primeros proyectos que van destinados a esta temática eh, en la vulpa Sí, hubo ha, ha habido intentos pero estos estos este digamos que son los primeros y este trabajo que estamos haciendo viene a ser medio pionero uh -huh. eh, por lo menos aquí en, en, en la ciudad y por cuánto vamos... por cuánto tiempo van a estar tomando muestra bueno eh, la idea la idea es empezar el 23 eh, eh, de octubre ¿eh? y esto se va se va a extender más o menos por eh, tres semanas se, se va uh -huh. eh, hasta el 17 de, de, de noviembre ¿eh? van a ser la, las colectas o sea eh, donde nosotros vamos a invitar a la gente a acercarse acá a la facultad y, y, y hacer la encuesta Eh, en ese en ese periodo de tiempo no obstante no obstante esto se puede llegar a replicar el año que viene ¿eh? este en momentos que serán informados oportunamente uh -huh. y además la idea o sea la idea nuestra esto es para aplicarlo aquí en el conglomerado de Santa Rosa toay ¿eh? pero a partir de esta experiencia la intención nuestra es poder replicarla en alguna otra otra ciudad en ¿eh? queremos, queremos eh, eh, o sea estamos eh, muy confiados en que la gente va va a responder y va y va a, y vamos a tener un, un, un buen trabajo este y por lo tanto esta sería la experiencia la primera experiencia piloto digamos lo que va a determinar cómo seguimos de acá está para adelante Te agradecemos estos minutos con Radio Kermes, eh, Carlos, bueno, y, y vamos a bueno. estar atentas a, a los resultados. Perfecto, muchísimas gracias. ¿eh? Hasta luego ahí pasaba Carlos moldes como te contábamos es el responsable de práctica comunitaria cannabis medicinal generando lazos con la comunidad van a tomar muestras en Santa Rosa y toay de usuarios y usuarias de eh, aceite de cannabis para saber primero qué contiene y cómo es que este que, cuáles son las las dolencias que se está tratando eh, la, la población porque bueno Eh, la gente está llevando adelante en muchos casos un uso poco acompañado eh, y un uso más este intuitivo porque hay poco poco desde la salud pública de la provincia de La Pampa trabajado en este sentido. Está bueno eh, que, que, suceda, que suceda esta primera aproximación o por lo menos da la impresión de que va a ser un trabajo que nos va a traer información, datos, no opinión como dicen otros, ya venimos.